todas las esquinas se le ve cuando anochece Con la navaja en la mano en busca de algún cliente Amigo de la bebida, de la hierba y de la vasca Va pasando de la vida porque la vida del pasa Y dice que la oscuridad es su amiga y su aliada Que en el día siente frío La luna está a su casa Denle usted la carretera no se vaya a arrepentir que no quiero que se muera por una cosita así Denle usted la carretera no se vaya a arrepentir que no quiero que se muera por una cosita así Repasamos su historia, aparecerá en su vida esa madre que le deja abandonado en la vía. Tiempos de reformatorios, correctivos y palizas y ese es su primer destino por cuatro meses y un día y el apodo obligatorio que le ponen en prisión Sebastián Pérez del Chino Porque le gusta el arroz, debe usted la carretera, no se vaya a arrepentir, que no quiero que se muera por una cosita así, debe usted la carretera, no se vaya a arrepentir, que no quiero que se muera por una cosita así.